Se ha sabido ya desde pues hace unos meses, no recuerdo exactamente la fecha, pero de una, que se presentó una demanda en una corte en Estados Unidos contra Cedillo por la masacre de Actial. Este, hay varias cosas curiosas, ¿no? Por un lado, uno dice, pues está bien, ¿no? Que se merece que le castiguen y todo lo que le puedan hacer se queda corto, ¿no? Este, pero, como que las abejas han dicho que no, no hay que irse con la finta porque dicen: Bueno, ¿quién está haciendo esa demanda? Dice, las abejas dicen: Nosotros siempre actuamos abiertamente, ¿no? Y esta demanda la está haciendo un grupo anónimo de personas que, que se dicen ser sobrevivientes de la masacre. Este, pues las abejas nunca han ocultado sus nombres, ¿no? Entonces, ese es el primer problema que se le ve. Segundo, pues es claro que pues, viviendo acá en, en Chenaló, en esas comunidades, pues, pues no tiene uno contactos para contratar abogados en Estados Unidos, ¿no? Ni, ni sabe, ni, ni tiene el dinero, ni puede ir. Entonces, naturalmente ahí uno piensa pues, que hay alguien, hay alguien que le está moviendo, ¿no? Entonces, este, pues se han manejado algunas hipótesis. Unos dicen que, que es Felipe Calderón, porque como vienen las elecciones, pues todo lo que sea pegarle al PRI, pues este, es bueno, ¿no? Este, otros dicen que es Salinas porque Cedillo metió a la cárcel a su hermano y dicen que Salinas se las guarda a largo tiempo n o y cuando llegue el momento de vengarse, se, se venga. Entonces, en realidad, pues no sabemos, son especulaciones, pero, pero sí sabemos, uno, que, que no son las abejas, que no es su forma de, de actuar, y dos, que alguien hay detrás de eso. o ¿no? n Entonces,、eh, las abejas han declarado que. Pues sí, que lo castiguen, pues, pero que, que no quieren que se manipule su memoria. Porque además no es una demanda penal, sino es una demanda civil por daños y perjuicios. Entonces le, le están pidiendo dinero. Este, y entonces las AES siempre han dicho que no, ellos no, no venden la sangre de sus mártires, ¿no? Y peor que alguien más lo haga en su nombre, ¿no? Entonces.、Eh, Últimamente estos días, como ya se acerca el 22, lo han vuelto a tomar en, en, en algunos medios de prensa. Estos días han salido tres artículos en la jornada, y de hecho uno medio critica a las abejas, ¿no? Porque dicen, pues, ¿por qué no están de acuerdo que, que se juzgue a Cedillo, ¿no? Todas las abejas dicen, No, pues sí estamos de acuerdo que se juzgue y que se le castigue, pero no estamos de acuerdo en que se manipule nuestra memoria histórica, ¿no? Entonces ahí e s t á un poco en, entre dos fuegos las abejas, ¿no? Porque... Si, si denuncian lo que se está haciendo como una manipulación, les dicen, no, pues no quieren que castiguen a Cedillo, ¿no? Pero si dicen, no, no, sí, que adelante con eso, entonces están prestando a que alguien más que no son ellos lo manipule. Entonces, ellos tienen su camino con, con el f r a i v a que han llevado a la Comisión Interamericana de Derechos h m o s el caso, que no es por dinero, pues, es por justicia, y, este, y ahí van a seguir insistiendo, pues. Y los Estados Unidos, además, pues. Tienen otras varias cosas raras, ¿no? Y, y por, lo, por ejemplo, abrieron una página de internet、eh, los abogados, que yo creo que pues, no es muy común que abogados particulares pongan todo su caso en internet, ¿no? Pero desde que la abrieron no tiene ningún cambio. Y entonces,、eh, abogados que hemos consultado incluso en Estados Unidos nos dicen: pues, pues a estas alturas ya el demandado ya tiene que haber dado una respuesta, ¿no? Y, y la página no dice nada, entonces. Quién sabe si, como dicen, en mi pueblo se les cebó o, o si están esperándose a otro momento, ¿no? más cerca de las elecciones, por ejemplo, ¿no? Habría que ver.